Frente 1 es muy importante porque es el que básicamente regula la puerta de entrada del acceso de una de las, de las rutas más importantes del, de la cocaína desde Colombia hacia Venezuela. Entonces,、eh, esta, esta puerta aparentemente se mantiene abierta, el Frente 1、eh, continúa operando como si el acuerdo de paz no hubiera existido. Lo que está ocurriendo, de hecho, estos son análisis que, que se hacen. Incluso、eh, he conversado últimamente con personas que estuvieron en la cumbre del, de la cúpula de la FARC que se celebró en y a r í poco antes de la firma del acuerdo de paz. Y、eh, me indican que, bueno, allí hay un, un trasvase ya que está planteado desde, desde los mandos medios y, y de la tropa de la FARC hacia el LN, que ha incrementado in, de manera importante su presencia en los estados Apure, Táchira e incluso en el sur del estado Zulia. Ya el LN mantiene una presencia en el Estado de Mérida.